Lección 11. Ya. Ejercicio 8. 1. Rosa. Me levanté tarde y fui al curso de francés que tengo los sábados por la mañana. Después comí en casa de mi madre. Por la tarde salí con unos amigos. No tuvimos ganas de ir al cine, así que fuimos a un concierto y después a cenar. Llegué tarde a casa y el domingo me levanté tarde. Estaba muy cansada. No hice nada, solo descansé. 2. José Viajé a casa de unos amigos. Viven en Santander. Tomé el tren el sábado por la mañana y llegué al mediodía. Pasamos la tarde en casa, conversamos, comimos... El domingo fuimos de excursión a los alrededores. Me gustó mucho. Fuimos a pueblos pequeños y visitamos a otros parientes. 3. Juana Fui a casa de mis padres. Descansé mucho. El sábado por la noche salimos juntos a cenar y llegamos muy tarde. El domingo por la mañana hablé un rato con mis padres y comimos en casa. Cogí el tren de la tarde. Volví pronto a Madrid porque tenía que ir a la oficina. 4. Rafa Siempre me quedo en la ciudad porque no me gusta salir los fines de semana. Hay mucho tráfico. En cambio, el sábado tuve que viajar a Málaga por un trabajo que tengo allí. Pasé toda la mañana en la carretera. Hubo mucho tráfico y pude ir muy lentamente. Por la tarde trabajé y cené con mis colegas malagueñas. Dormí en un hotel y volví al día siguiente. El domingo fui al partido de fútbol y no hice otra cosa.